Bueno, ¿cómo anda,、eh, ¿cómo que, anda la economía? Lo que, bueno, los que andan con algún problema para variar son los hermanos argentinos. No, <risa> Esto. no te puedo creer, no me digas eso. Es una pena,、Caramba. pero sí. Bueno, ayer, Jorge, tuvimos una nueva vuelta de tuerca, que ya no sé cuántas vueltas tiene esta tuerca. Para mí que se quedó sin rosca la tuerca. <risa> ya, está, ya está sin rosca. Se le gastó, le Se le gastó la rosca. O mejor dicho, el tornillo está sin rosca. Sí, a propósito, lo que teníamos idea hoy, en realidad teníamos idea de hablar de un poco más del caso uruguayo, pero a partir de un poco las noticias que aparecieron ayer, tratar de explicar varios me han estado preguntando, y bueno, vamos a compartir esto a con, todo, con toda la audiencia de Aspen,、eh, a ver cómo funciona el mercado cambiario argentino y qué implican estas nuevas, este, estas nuevas, nuevas, estas nuevas medidas que se han tomado en el día de ayer concretamente, que. Sobre la posibilidad que tienen las empresas de comprar dólares a s í Realmente, cuando uno este, empieza a hacer un, un repaso de todos, los,、eh, de todos los mecanismos que existen en Argentina,、eh, llama poderosamente la atención. Si uno se lo cuenta a alguien que no está aquí en la región, le cuesta entender y, cre y creer qué es lo que está ocurriendo ahí. Un poco vamos a hacer un, un, este, un repaso de, todo, de cómo funciona el mercado cambiario para ver, comprender qué fue lo que pasó ayer. ¿Y qué podemos esperar a futuro? A ver, en Argentina, como en todas partes del mundo, hay un dólar, un tipo de cambio, eh, eh, con el cual uno puede comprar, en principio podría comprar y vender oficialmente. Hoy en día es el dólar en Argentina, el dólar Banco Nación, está a 150 pesos el vendedor, con un pequeño detalle: si yo quiero vender dólares, El Banco Nación me lo toma a 150 pesos argentinos, ¿verdad? Los cambios hacen exactamente lo mismo. Esto es lo que se le llama el dólar oficial. El gran problema que tiene el dólar oficial es que si yo quiero adquirir dólares en Argentina,、eh, ingresamos lo que ellos le llaman el cepo cambiario. Tenemos que tener una autorización determinada y esa autorización es cada, cada vez más chica o cada vez más reducida y por consiguiente no es como acá en Uruguay, uno va a un cambio y compra los dólares que quiere al precio que está fijado. En la pantalla. Bueno, ya en Argentina no es así. Sí lo puedo vender a ese precio en el cambio, y si quiero comprar necesito una autorización de las autoridades competentes. Eso hace que、eh, una enorme cantidad de gente quiera comprar a este precio, empresas, familias, etcétera, por distintos motivos, no pueden hacerlo. Eso es el famoso cepo cambiario que hay en Argentina. Cada vez que hay un cepo, que hay un control en el mercado del de que sea, aparece el mercado negro, ¿eh? el mercado informal. En Argentina, como no puede ser de otra manera, también es original en esto. El mercado negro, en lugar de llamarse <coughs>、eh, mercado, mercado black o <coughs> black market, se llama mercado blue. Eh, eh, es ahí donde se puede comprar y vender libremente eh, eh, el dólar. Es lo que cuando vamos a Argentina vemos en el microcentro, en, en Florida, etc. é t e、eh, r a Donde en la calle、eh, hay varios operadores avisando que compran y venden dólares. Hoy en día. Se puede comprar, entre comillas, cuando digo se puede, en realidad se puede en la práctica, pero sigue siendo un mercado informal y negro.、Eh, a 285 cerró en el día de ayer el dólar. Quiere decir que tenemos que、eh, oficialmente el dólar está a 150, no oficialmente el mercado negro a 285 en promedio entre la compra y la venta. Ahí vemos prácticamente un 80-90% de diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Una diferencia abismal. Ahora bien. Cuando existen este tipo de restricciones,、eh, el ingenio no para. Y Argentina ha encontrado dos formas de comprar dólares por fuera del mercado oficial Banco Nación. Y estos dos、eh, son los que hemos Uno de ellos lo hemos visto acá habitualmente: que es, bueno, ¿qué pasa si compro con una tarjeta de crédito en dólares en el extranjero y cuando vengo lo pago en el banco al oficial de 150? Es una forma de hacerlo. Bueno, está bien, yo no, lo <coughs> no compro billetes, pero compro mercadería que, en definitiva,、eh, para eso quería los billetes y mañana los vendo, eh, eh, lo liquido, digamos, al tipo de cambio oficial. Bueno, el gobierno argentino detectó hace ya bastante tiempo esta, esta práctica y lo que ha dicho es: puedes hacerlo, puedes comprar en dólares, por ejemplo, en Punta del Este, en Maldonado. Y cuando liquidas la tarjeta, yo tengo un impuesto adicional. Cuando uno liquida todos esos impuestos, el dólar pasa de 150 pesos argentinos a 263 al día pesos argentinos、eh, cada dólar.、A、eso se le llama dólar, curiosamente, solidario y en otros, en otros lugares se le llama dólar turista. O sea que es el dólar que el argentino termina pagando o cuánto termina pagando por dólar cuando utiliza su tarjeta de crédito. Finalmente hay un cuarto dólar, bueno, no, finalmente,、eh, cuasi finalmente hay un cuarto dólar que se cruza, digamos, los pesos pesados, que consisten en comprar títulos públicos con pesos argentinos en la bolsa de valores de Argentina, de Buenos Aires, y venderlos en dólares en Estados Unidos, en las bolsas de Estados Unidos. Esto se llama contado con l i q u i que es obviamente mucho más costoso porque implica una enorme cantidad de intermediarios financieros. Ayer el contado con l i q u i estaba a 301,86, así que un poco haciendo la escalera. El dólar oficial a 150, el turista 263, el blue, el no oficial, 285, el contado con l i q u i 301. Como si fuera sencillo todo esto para alguien que no entiende mercados cambiarios, al gobierno se le ocurrió otra idea. Bueno, sin lugar a dudas, este 150 del, peso argentino, del dólar en pesos argentinos estaba bastante bajo. Y eso es lo que está motivando que muchos exportadores, que cuando、eh, entran los dólares se los cambian a 150, no estén incentivados en hacerlo. Entonces, vamos a inventar otro dólar. Le vamos a pagar distinto a aquellos exportadores de soja que ingresen los dólares. Por un motivo muy sencillo, porque necesito dólares. Eso es lo que hizo el gobierno argentino. Consecuencia de esto, se pusieron de acuerdo el nuevo ministro de Economía con las gremiales del agroexportadoras y fijaron lo que se llamó el, el dólar soja. Si yo exporto soja, en lugar de pagarme 150, el Banco Nación o el Banco Central me van a pagar 200 pesos y esto implica una ganancia muy importante, es bastante más, casi un 50% más de lo que me pagaban oficialmente y automáticamente implicó que una enorme cantidad de dólares entraron. Estaban ya liquidados, ¿verdad? Ya se habían vendido, pero lo tenían en distintas cuentas, entre ellas en Uruguay, pero no las habían ingresado a, a Argentina. Esto implicó que el Banco Central adquiriera muchos dólares en los últimos días, efectivamente lo ha hecho, cientos de millones de dólares han entrado a la reserva del Banco Central, pero entendámonos bien: estos dólares que entraron y que se cambiaron por pesos argentinos no es interés de los ojeros ni de los productores argentinos. Tenerlos mucho tiempo como pesos argentinos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Iban al mercado contado con l i q u i y los pasaban a dólares nuevamente. Tenían ahí alguna pérdida, pero era sensiblemente inferior a la pérdida de haber vendido a 150. Esto lo detectó el Banco Central la semana pasada y el, el lunes, o sea, ayer, tomó la decisión, luego de haber entrado muchísimos estos dólares al, al mercado argentino, De no permitir a los exportadores s ojeros, a las empresas y a los operadores en general, de hacer esta operativa. O sea, directamente dijeron: si ustedes entraron dólares por venta de soja, los cambiaron a pesos, ahora esos pesos ustedes no los pueden pasar a dólares. Esto generó una convulsión, que a tal punto que el ministro de Economía tuvo que salir a rectificar esta resolución de forma tal. Que en realidad se dice que las empresas no lo pueden hacer, pero sí lo pueden hacer las personas, o sea, sí, sí, pero no, no. La consecuencia de esta, Jorge, ha sido que ayer el dólar Blue, el no oficial, fue el primero que reflejó el impacto, subió a, este, con 2,87%, casi un 3%, y lo que quedó rondando un poco el rumor, el rum rum que quedó en el mercado, es que, bueno, nos cebaron, nos dijeron que entráramos porque nos iban a pagar más. Y cuando estamos haciendo nuestro, nuestras transacciones, que más o menos hacíamos siempre, ahora、eh, ni siquiera las podemos hacer. O sea, queda la duda de si a futuro este famoso dólar soja va a terminar siendo efectivo o no. ¿Quién va a estar liquidando hoy dólares para que mañana les digan que no pueden cambiar los pesos por nuevos dólares como lo hacían anteriormente? Este, esta sopa, esta ensalada de, de, de tipos de cambios y de dólares y de operaciones no refleja otra cosa más que lo complicado que está el mercado cambiario argentino y que todas estas mejoras, entre comillas, que hemos tenido en estos últimos días, las reservas del Banco Central de Argentina aumentaron fuertemente, se ponen tela de juicio si van a tener continuidad o no. Porque ahora probablemente los exportadores empiecen a decir. Bueno, voy a necesitar más garantías, más allá de la palabra del ministro de Economía. Da la impresión de que hay ahí un cortocircuito entre el presidente del Banco Central, de la ala más k i r c h n e r i s t a por llamarlo de alguna manera, más este,、eh, justicialista, y, y el ministro de Economía, Sergio Massa, que era un poco la, la cara fresca, el refresco que había en, este, en el gobierno argentino. Este, esto no ayuda nada de aquí a futuro. Eh, es más, ya se están anunciando otras medidas para que el CEPO sea todavía más ajustado, como si se necesitara. Por lo pronto, es de esperar que si no hay novedades en los próximos días, vamos, tener, vamos a tener en Argentina otra vez el dólar blu, el e no oficial, el dólar、eh, mercado negro, al alza, abaratando todavía más lo que hasta este momento hemos visto como muy barato en Argentina. Veremos lo que pasa en los próximos días,、eh, Jorge, pero. Da la impresión que está el puntapié inicial este, para una nueva suba del mercado no oficial, d el mercado blue. Mauro, es bueno decirle a los oyentes que、eh, esa, esa cosecha de soja, los productores la tenían en los hilos, esperando, especulando justamente con ver qué sucedía con el precio oficial del dólar porque le resultaba muy poca plata. Es así, ¿verdad? Exactamente, la tenían y cuando le dijeron que le iban a pagar. En lugar de 150-200, la liquidaron. Bien,、eh, bien. ¿y vendieron, y vendieron toda la cosecha? No toda,、uh -huh. eh, eh, pero buena parte de ella sí, o una parte importante sí.、Eh, ¿Te entendí bien cuando dijiste que el dinero de la venta、eh, lo habían depositado en bancos uruguayos? En algunos casos está liquidado y colocado en bancos uruguayos, en otros en bancos extranjeros, sí, pero algo está casi.、Sí. Eh, ¿Eso, de, desde, desde el punto de vista del gobierno argentino, es legal que la cosecha la hayan vendido este, y, y los dólares lo hayan depositado en Uruguay? Bueno, el gobierno argentino. ¿Cómo lo, lo entiende el gobierno、no、está... eso? Claro, el gobierno argentino lo tiene como que no está、eh, no, no, no se lo pagaron todavía al exportador y así aparece para los exportadores de soja. En la práctica ya está pagado、eh, y en la práctica en, algunos de ellos están depositados en, nuestro, en nuestros bancos. Claro, están este, en todo su derecho en el sentido de que no están a nombre de las empresas que hicieron las exportaciones. Generalmente son intermediarios o trading, no a nombre de las empresas que sí efectivamente、eh, hicieron el trámite aduanero, por llamarlo de alguna manera, en Argentina. Así que a los efectos del gobierno argentino todavía están i m p a g a a s Eh, en los últimos días, reiteradamente se ha hablado justamente de la cantidad de dinero de argentinos que se están、eh, depositando en los bancos uruguayos. Y por aquello de que el que se quema con leche ve la vaca y llora, yo cada vez que leo una noticia de eso me acuerdo del año 2002, que fue lo que pasó. Había mucha plata、sí. acá y del día a la noche vinieron, se la llevaron y nos dejaron el pozo, ¿no?、Eh, ¿Cuál es la diferencia de esta situación con aquella situación y hasta dónde? Podemos estar tranquilos o intranquilos vinculados a, a esto que parece una cosa bárbara, ¿no? Los argentinos están trayendo la plata para Uruguay y la están dejando en los bancos uruguayos. Bueno, pero ¿y hasta dónde no hay un riesgo de que se pueda repetir algo similar al 2002? Bueno, interesante pregunta y, este, y un poco el, el, el, la transmisión del, del concepto del pensamiento es: la situación es muy distinta a la del 2002. En el sentido de que en ese momento el porcentaje de los depósitos argentinos eran muy importantes en comparación al total de porcentajes del,、uh -huh. del sistema bancario. O sea,、Bien. estábamos extremadamente expuestos. Hoy esa relación es mucho más baja. Pero tengamos en cuenta que eso se puede revertir. Si sigue entrando en cientos de millones de dólares al sistema uruguayo. Eh, esa situación、eh, es de tener en cuenta. En el momento estamos todavía muy lejos de aquella realidad del 2002. Y en segundo lugar, Jorge, creo que en ese sentido todo hemos aprendido. En el 2002 muchos bancos apostaban a、eh, hacer una especulación de muy corto plazo. Esas cuentas que había en las Islas Caimán, del Banco de Montevideo, o las propias operaciones que, que hacían en la región. El banco comercial de aquella época. Yo creo que hoy en día a los bancos les queda claro que ese tipo de operaciones son pan para hoy y hambre para mañana. Pero hay que estar siempre alerta, ¿verdad? Por el momento yo te diría que estamos sin riesgo. Mauro, interesante charla. Gracias por tu aporte. Bueno, con gusto. Buena semana para todos. Lo mismo para ti. Chao. Chao. Frecuencia abierta.